Continuamos con Más Acá Rock y vamos a hablar con un hombre ahora que está desencajado. Es momento de hablar con Darío Steinreiber. Muy buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos cómo andás? ¿Te hemos interrumpido? Bien. Sí, pero bueno, nada. Este Es obvio a esta hora. Es una hora donde la verdad que en general este, se da la mayoría de las actividades, de estas cosas que hacemos, así que estoy haciendo un tránsito de un lugar a otro. Está bien, es un ratito nada más. Darío, estamos muy interesados porque sabemos que una vez más, luego de tantas funciones, ¿ha sido impresionante el éxito que ha tenido desencajado acá en La Plata? Impresionante, ¿no? no Impresionante y bueno, este es el último evento que hacemos en el año ya. Este, cerramos el año con, con esta función, ya hicimos dos este año, pero venimos desde el 2013 haciendo funciones en La Plata tres cuatro veces por año, la verdad que es un placer ir a la ciudad y ver tanto apoyo ¿no? este me parece que es una ciudad con una fuerte vida no solo universitaria sino con una digamos este vocación por por la filosofía, por la crítica no, este y se nota, se nota por la cantidad de gente que viene y cómo, cómo se enganchan, cómo se ponen con el espectáculo. ¿Hace poco has estado filmando acá puede ser? Eh, sí, hace poco, es hace un año, hace pero un año, bueno, vale, sí. vale, sí, estuvimos filmando, mentira la verdad, el programa que hacemos en Canal Encuentro, hicimos este, dos clases públicas, una en la Catedral de La Plata, en realidad en, en la Plaza y en Plaza Moreno, este, hablando de San Agustín, pero con el fondo de la Catedral y se dio una clase abierta impresionante que ya está subida, Este, a internet, o sea que cualquiera ya puede acceder a ella, pero que se pasó en Canal Encuentro, y después fuimos a la Facultad de Periodismo, allí en el pasto, en las afueras de, del pabellón, haciendo meditaciones metafísicas de Descartes, eh, con una cantidad de gente muy masiva que se acercó, sobre todo chicos, y, y siempre que puedo ir a La Plata y sumarlo a alguno de los proyectos, lo hago, ya que es como casi mi, mi segundo hogar, una ciudad que, que amo profundamente y, y que, como te decía, recibe como con los brazos muy abiertos el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Y que además sos pincha, ¿o no? Además, soy pincha, pero sí. además, claro. porque <risas> mi relación con la plata excede, o sea, este voy a la plata no solo para los pinchas, claro. sino también para el resto de los cuadros que hay en La Plata, como Gimnasia, Villa San Carlos, este, los otros cuadros que también están además de, de estudiantes. Te has puesto una tarea, no fácil, pero sí que has logrado, creo, que es eh, hacer la filosofía un poco más abierta a todos, desde mentira a la verdad, desencajados, digo, es una tarea no menor y que has logrado muy bien. ¿Qué balance haces de eso? Sí, o sea, obviamente estoy muy contento porque... Siento que hay un laburo que empieza en el aula y que termina este en la televisión o en la radio o en el teatro y creo que hay una continuidad entre lo que uno trabaja como docente y que esa docencia no quede circunscripta solo al, al aula, sino que se abre el aula. Entender que un programa de televisión es un aula también, que un, un escenario también, o sea, que que no se re, o sea reduzca la actividad Eh, docente únicamente a, al dictado de clase tradicional, me parece que eso habla de un cambio significativo en, en las formas de, en, de vinculación social, ¿no? donde al incorporar estos contenidos y estas formas creo que se logra una ciudadanía más, más plena y más democrática. Hola Darío, buenas noches. Te hago una consulta, vos tenés formación en filosofía pero también con esta idea de abrir el aula de... Mirar la educación de otra manera. ¿Vos has tenido formación en música o este tipo de productos se te ocurrieron a vos con otro equipo de trabajo? No, no, al revés me pasa. O sea, lo que me parece que es un, un error de la filosofía es encerrarse en sí misma. Entonces, lo que me pasó, por suerte, es que me pude juntar con gente de otros palos y aprender, ¿no? Abrirte a a la propuesta, o sea, tengo cero formación musical este, y me encontré con una banda de música con la que hace cuatro años arreglamos temas, este, los cruzamos con los textos, o sea, aprendes a los golpes, ¿no?, en, el, en, en la mixtura que se genera, pero este, si hubiese sabido de música no hubiese salido tan bien para mí, porque hubiese querido como imponer lo propio. Acá lo interesante de la mayoría de los laburos que yo hago es que siempre tengo del otro lado a alguien, digamos, ducho en lo suyo este, en la radio, de hecho tengo un programa de radio donde mi productora ejecutiva es así un animal de radio que viene con todos los yates propios de, digamos este, de la radiofonía y yo no lo puedo creer y sin embargo es justamente de ese encuentro que, que sale Demasiado Humano, que es un programa que también ya van cuatro años, que es impresionante lo que genera. Lo mismo con la música, lo mismo con la tele, digamos. Uno ve después el producto terminado, mentira, la verdad, Este, pero en realidad ahí es un combate entre productores de televisión, guionistas, eh, filósofos, todos ahí discutiendo y cada uno desde lo suyo. Me parece que esa diversidad es lo que genera que después, digamos, los proyectos tengan la calidad que tienen. Y hay algunos temas... ¿O algunos eh, filósofos preponderantes o que han tenido más repercusión? y ¿Ustedes por ahí eligen algunos y después van armando un camino distinto según la respuesta del público? ¿O no necesariamente? No, no, no. Lo que pasa que, eh, obviamente, a, a mí me gustan más algunos pensadores que otros, ¿viste? O, Era o la si pregunta tengo... que te iba a hacer a continuación. ¿Cuáles son los, los favoritos? Porque no es lo mismo claro. hablar de San Agustín que hablar de Descartes, que hablar de Nietzsche, Tal ¿no? cual, tal cual. Tal cual. Pero, por ejemplo, ponerle entre los filósofos religiosos, un filósofo como San Agustín a mí me permite pensar lo religioso en contra de sí mismo, ¿no? Algo que no me permite Santo Tomás, ponerle. Entonces, sí le doy lugar a Agustín y no le doy lugar a Tomás, pero bueno. Digamos, pero San Agustín es, y las confesiones es muy interesante. Muy interesante, muy interesante por interesante. esto que, que te digo, ¿no? Porque, digamos, este, permite eh, una lectura que incluso se pelea contra sí misma, no. Digo, me parece eh, incluso la idea misma de confesión, de cómo se va construyendo ahí la subjetividad es muy interesante, pero eh, en especial en la forma en que está escrita, no, en primera persona, alguien como Agustín que que se convierte al cristianismo claro. y que cuenta la historia de su conversión, como entonces los primeros capítulos cuentan las orgías a las del que maniqueísmo. Iba, El, su paso por el maniqueísmo, entonces es muy muy interesante ver ese recorrido, pero digamos este después tiene que ver con la formación de cada uno, cada tanto me me, me putean porque nunca hablo de Sartre, pero no lo leí, ¿viste? o sea, leí muy poco de Mira. Sartre como como para poder hacer un programa entero, ¿entendés? Okay. O sea, es una deuda, pero Heidegger me lo leí, me encanta, y entonces lo meto siempre, claro. pero este, también uno de alguna manera expone aquello en lo que se formó, y no quiero ser irrespetuoso y tocar así autores de, de, de oídas, ¿viste? Claro. Darío, con respecto a, a la confección de la obra de Desencajados, ¿Cómo hacen la selección de, la, de, de los temas, de, de los autores, de las canciones? Del, del mismo modo que te acabo de contar, o sea, yo de repente... Pero quiero este, decir, ¿Lucrecia, por ejemplo, selecciona lo que es musical o lo claro, hace en conjunto Claro, claro, Lucrecia Pinto este, es la que trae el repertorio y entonces vamos permanentemente viendo qué canción engancha con qué tema... Este, o a veces pasa al revés, que hay una canción que nos parece que está buenísima para para traer Y entonces ahí yo hago al revés, voy buscando en la filosofía que pueda dialogar con esa canción Pensá que además de desencajados nosotros estamos permanentemente haciendo laburos de filosofía y música claro. Por ejemplo, el, en agosto hicimos eh, El desierto crece que es eh, un encuentro entre la filosofía y la música alrededor de la idea del desierto, uh -huh. o hicimos este año lo femenino, este, donde tratamos para eh, la cuestión de la mujer, la cuestión de la sujeción de la mujer, y encontrás temas impresionantes que hablan sobre eso, eh, y que entonces estamos todo el tiempo vivos como, como buscando cuáles son las conexiones eh, entre alguien que es música, como Lucrecia, y yo que soy... Del mundo de la docencia filosófica, y entonces, de nuevo, te digo, cuando yo me pongo a elegir canciones, ¿viste? Es cuando no me, me meto donde lo debo, digamos. Claro. O cuando Lucrecia se pone a decir este tal texto, tal pensador, me parece que es al revés, digo, es el encuentro entre diferencias el que genera eh, la belleza de desencajados. Bueno, Darío, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que, que estás complicado horario, pero mañana, jueves 6 de octubre a las 9 de la noche. Te vamos a ir a ver ahí al teatro ópera. Nah, al teatro, alegroso. perdón, teatro bar. No, al teatro bar, al teatro, al teatro bar. bar. Al, al ópera, no, porque, viste, no hay silla, sí, estar parados y escuchar. Es en, en cualquier así. momento me parece que van a tener que hacerla la a la obra porque. Porque hay mucha gente, hay mucha, mucha convocatoria. <risa> bueno, bueno, les agradezco mucho. Darío, ¿te puedo pedir un saludo para acá, rock? Sí. Mando un saludo gigante para acá, rock. Este, me parece un programa con muy buena onda y abierto a este tipo de temática, así que toda la buena onda para Rock. Muchísimas gracias, Muchas Darío. Muchas gracias, Darío. Te mandamos un Muchicos, abrazo gigante. Un beso. Un abrazo chau, chau. filosófico. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Pasaba Darío Steinreiber impresionante. Un lujo. Mucha onda tiene. Mucha mucha onda, Debe y me ser, encanta. Deben ser así las clases, ¿no? Ay, así. Porque... Yo pensaba así, tirada en el pasto, como Platón, ¿viste? Claro, no sé, meditando antes, ahí de Meditando la vida. y hablando de, no sé, el ser y la nada. Bueno, está bien que no es el fuerte, pero... Bueno, bueno, pero puede ser? ser. ¿Por qué no? Darío Steinreiber mañana entonces va a estar con Desencajados junto a Lucrecia Pinto, que es una chica que canta de una manera exquisita, Estilo. pero en serio.